te diría. Eh, vamos a charlar con el diputado nacional Sergio Ciliotto por el tema del de tarifazo. Ayer hubo una sesión especial que eh, fracasó por un voto, por un diputado en realidad, como lo contaba Julio. Eh, Sergio Pablo Cucharini y Julio Santarelli te saludan. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Y buen día, audiencia. Eh, Sergio... Sí, exactamente. Ayer este, faltó que un diputado diera quórum para este, abordar el tema, de, el tema tarifario, o sea, entre todos hacer un análisis este, de cuáles son este, los problemas que aquejan a la gente, en este, en este caso claramente el impacto de los aumentos en las tarifas, y ver de qué manera encontramos la solución a esto, porque este, a partir del debate seguramente podríamos encontrar una, un texto único que que concatene y a su vez exprese la voluntad de todos los diputados porque no, no es un hecho aislado sino que este, ayer se pusieron a, en, se iban a poner en tratamiento siete proyectos de ley más otros tantos que también tienen el estado parlamentario este, así que pero bueno no no el, eh, el oficialismo no, no planteó la discusión este, aún podía haber dado la discusión sin habilitar el tema pero, pero optaron por, por para ausentarse acerca de caer la, la sesión y bueno, tuvieron la complicidad de algunos diputados y, y bueno, pero este tema, eh, digamos, este, salió de, de, del ámbito del recinto ayer, pero eh, seguramente va a seguir estando. Este, eh, yo, como presidente de la comisión que es, que es cabecera de todos de todo estos proyectos, Ya he llamado a comisión a un plenario de tres comisiones para el martes próximo y avanzaremos en un dictamen conjunto, creo que en ese sentido no, no vamos a dejar de debatir el tema, por más que no hayamos tenido acuerdo y tampoco porque supuestamente el oficialismo ahora está tratando de, de, de ver cómo pueden darle respuesta a lo que está pasando. Ojalá tengan este, el mandato del Gobierno Nacional para debatir una, un, una ley que marque claramente este, cuál es en la política tarifaria, en base a lo que en 2006 marcó la Corte Suprema de Justicia en un fallo. Eh, Sergio, ¿el bloque justicialista tiene alguna propuesta eh, presentada? Sí, nosotros, lo, más allá de, de, de lo que veníamos presentando en forma individual, eh, yo, por ejemplo, tengo un proyecto que establece eh, un esquema de, de, de criterios diferenciales federales, este, tomando la República Argentina en todo su conjunto, y y que establece realmente que las tarifas deben estar acorde a, a las situaciones geográficas, tanto eh, geográficas y climatológicas de cada uno de los, eh, los rincones de la Argentina, pero con una premisa que tiene que ver con el federalismo y con todo lo que ha pasado. Este, eh, el proyecto busca que no haya ninguna tarifa de ningún servicio público en el interior del país que sea superior a la que pagan los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. lo que eh, los distritos del interior no pueden estar pagando más tarifas a lo que paga los usuarios del distrito más rico del país, así que creo que ese, ese es la, la, el objetivo principal, pero a su vez ayer presentamos un proyecto basado, como les decía, en el fallo de la corte del 2016 que exigía al gobierno nacional establecer cuadros tarifarios justos y razonables eh, y nosotros creemos que esa justicia y esa razonabilidad tienen que ver con la capacidad de pago que tienen los consumidores, por eso los, Ponemos que haya una revisión de tarifas, pero que también a partir de ahora no haya aumento que supere el coeficiente de variación de salida, o sea, que, que gire alrededor de la evolución de los, del incremento de los salarios. Eso es lo que nosotros interpretamos de lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia, porque si uno analiza cómo, cómo ha pasado que eh, las tarifas, este, un ejemplo, varios ejemplos, pero uno para, para resaltar, de octubre del año pasado a, a abril de este año ha aumentado el 100%, quiere decir que eso no tiene nada de justo ni tiene nada de razonable, por eso queremos abordar ese tema, queremos crear un cuadro tarifario de protección a los, servicios, a los, a los, a los sectores sociales, una tarifa social claramente determinada por ley, y no como hoy está pasando, que si bien hay, un, hay beneficios, cada, cada servicio público tiene su propio esquema para determinar quiénes son los que están alcanzados por ese beneficio. La gente tiene que hacer un trámite en cada una de las prestadoras de servicio. Creo que en ese sentido lo queremos unificar. Y por último también, haciendo un esfuerzo también, este, lo, lo hagan todos, el mismo Estado también, eh, modificar y morigerar la carga tributaria, la carga impositiva que tienen los servicios públicos. O Así sea, que creo que es un proyecto eh, integral, Pero también, eh, digamos, este, el plenario de comisiones también nos va a llevar a tomar lo mejor también de los otros proyectos. O sea, esto no, no, no, no es un proyecto que va a salvar a un sector de, de la oposición, ni, ni, sino que creo que tiene que estar la voluntad y, y que Arrubés sea, sea plasmado y realizable... Eh en la realidad, ¿no? Eh, ¿Se va a lograr juntar la oposición digo, para tratar de sacar una iniciativa en forma conjunta? Eh... Bueno, ayer, ayer fue, fue una muestra. Claro, pero digo, eh, quedó en la picota ahí el diputado Almedo como que fue el que se levantó y se fue, pero faltaron otros diputados de la oposición que no se sentaron también. Sí, pero bueno, son cuestiones digamos, muchas veces de enfermedad, de viaje, o sea, a ver, pero tampoco el recinto, la, el, la actividad del recinto termina ayer, ayer, por eso te digo, nosotros... Mm. Este, Nosotros no solo hemos llamado desde nuestro sector a las comisiones, sino que también ayer en el debate posterior se hablaba de que se iban a plantear nuevamente este, una sesión especial por el tema, pero a ver, en esto siempre hay oportunidades. Es más, después de la sesión especial que se había caído, estaba programada una sesión ordinaria con distintos temas, en los cuales el oficialismo también la suspendió porque nosotros teníamos la posibilidad también de, de incorporar el tema en esa sesión. Mm. Y, y la sesión de ayer ordinaria se pasó para el miércoles que viene. Y, y a ver, siempre está el ámbito legislativo propicio, depende de la buena voluntad y, y a su vez eh, de, de, de cómo buscamos este, soluciones que sean eh, este, justas y racionales para la gente, pero también que sean practicables y, este, y que no produzcan efectos negativos en las finanzas públicas. Esto tenemos muy claro, o sea... Eh, retrotraer las tarifas, congelar las tarifas por un tiempo, o ponerle un tope a, las, a, las, a los aumentos, claramente debe impactar en la estructura de costo de las empresas privatizadas. O sea, a ver, nosotros no entendemos... O sea, lo entendemos desde el punto de vista de, de una economía de mercado. Ayer las privatizadas, las prestadoras de servicios salieron a poner el grito en el cielo diciendo que ellos no están en condiciones de congelar las tarifas, pero desde el año 2016... Su estructura de costo, que, que, por el cual sale el valor de la tarifa, incluye un, un componente que son las inversiones. y Ustedes saben bien que las grandes empresas no han hecho inversiones. Si nosotros vamos al caso puntual acá de Camusi, están cobrando un, un diferencial, un adicional por inversiones y cuando vamos a las audiencias públicas nos dicen que la demanda que hoy está insatisfecha, recién la van a poder cumplir en 2021. Bueno, Creo que hay que poner límite también, o sea, acá tienen que empezar a jugar también el rol del Estado en, en, en, en lo que corresponde a la esencia de, de, de regular este, y prestar servicios, que las empresas presten servicios eficientes, este, de calidad y a un precio justo. Ah. Eh, Sergio, además de la preocupación que hay bueno, con el tema de tarifas, eh, también hay preocupación por esta ley corta de telecomunicaciones que ha enviado el Gobierno Nacional eh, al Congreso. Eh, tengo entendido que va a haber una actividad mañana. Sí, nosotros venimos ya trabajando desde, desde el año pasado cuando presentábamos proyectos para, digamos, diversificar este, la cantidad y calidad de los prestadores de los servicios de telecomunicaciones. Este, y bueno, eh, por eso eh, en el abordaje de esta ley que mandó el Gobierno Nacional, que ellos mismos han llamado la ley corta, una sí. ley corta pero muy contundente, en el sentido claramente este, eh, aborda la transferencia de del uso de la infraestructura pública y la infraestructura social poniéndola al servicio de los privados en una forma totalmente discriminatoria para quienes eh, han hecho un gran esfuerzo de inversión. O sea, eh, a ver, ejemplo, eh, pone a disposición de los grandes prestadores como Clarín, Telefónica, Claro, la fibra óptica de la provincia de La Pampa, eh, la fibra óptica que ha hecho la, co la Cooperativa Santa Rosa, las columnas y la infraestructura que han llevado adelante Este, también fibra óptica municipalidad como General Pico como realizó como Castex y lo ponen a disposición de los privados o sea eh, esto no, no, es, no es para que los, inver, los privados vengan a invertir también los privados vengan a utilizar la infraestructura pública este, para, para su beneficio económico creo que en ese sentido o sea libera toda la infraestructura a disposición de los privados no permite el ingreso de nuevos actores eso nosotros estamos planteando en nuestro proyecto que tanto las provincias a través de, su, de sus empresas provinciales las pymes y las cooperativas sean licenciatarios plenos y no tengan que andar negociando con los grandes grupos económicos si le prestan, si le dan autorización para utilizar lo que llamamos el, el, el, la última milla para prestar servicio a los contribuyentes, creo, donde se llevan la gran ganancia y, y dejan para los chicos este, el, una porción muy, muy chica de la torta. Sí. Y después está la cuestión muy grave, que quieren transferir parte del espectro radioeléctrico que ha sido reservado por una ley, cumplir una función social, que es abordada, que los servicios, que, que se cree, pueda crear una, una red de seguridad pública entre todos los estados provinciales, que esté al servicio de la universalidad de los servicios, que, que todos los habitantes vivan donde vivan, tengan la misma calidad de servicio y la misma posibilidad de, de acceso a esos servicios, este, y que a su vez, en cierta manera, marquen, una especie de regulación de mercado a través de calidad y de precio. Sí. Y casualmente reserva esa, esas bandas de frecuencia para que sean utilizadas por el Estado en conjunto con empresas estatales, provinciales o nacionales, los municipios y las cooperativas. O sea, ese objetivo también se quiere eliminar y se quiere poner a disposición de las empresas activadas respecto a la directiva. O sea, nos estamos, nos estamos quedando sin infraestructura pública que nosotros nos da soberanía para determinar ¿Cómo, cómo eh, eh, en, el, en el mercado de las telecomunicaciones podemos poner actores sociales y públicos para regular el mercado? Si nosotros dejamos liberado todo al mercado, seguramente en esta nueva modificación van a ser tres grandes grupos económicos que se repartan la gran torta de las telecomunicaciones, el inmenso negocio de las telecomunicaciones, como son Clarín, Telefónica y Claro. Sí. Eh, no, no va a pasar mucho tiempo como está pasando ahora, que eso sea un mercado cartelizado, o sea... Nuevo en la Argentina, las grandes empresas se pongan de acuerdo en los precios, en el servicio, y a su vez manejan todo. Si nosotros, en ese caso, no le damos mayor importancia al poder del Estado, eh, no va a ir muy mal, porque las la empresas sabemos que su ley motil es la, la generación de, de ganancias. En segundo lugar está la prestación, la calidad del servicio. Así que, bueno, es un gran desafío. Mañana vamos a exponer una jornada que ha hecho la succedería de cooperativas, un encuentro patagónico de, de cooperativas. Eh, ¿Cuál es nuestra posición? Mm, está bien. ¿Esto dónde va a ser, Sergio? Eh, la Cámara de Diputados. Ah. Este... Acá en la Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa. Exactamente, aquí en la Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa. Grande, así que este, la organización corre por cuenta de la succedería de cooperativas y bueno, estaremos charlando sobre estos temas, debatiendo, eh, como lo venimos haciendo yo. Eh, estado reunido con la FEPANCO, con la cooperativa de Santa Rosa, con el Polsecor, que es el la cooperativa de primer grado que nuclea todas las cooperativas prestadoras de servicios de acciones, Así que eh, está eh, analizando el tema y debatiendo y, y, y digamos, este, eh, consensuando eh, eh, acciones para lograr que esta ley No se sancione tal cual vino el Ejecutivo, sino que sea realmente este, un equilibrio entre lo que es la economía de mercado y el rol del Estado en, en la protección de los ciudadanos. ¿no? Eh, bien, Sergio, te agradecemos estos minutos con Kermés. No, por favor, que tenga buen día. Bien, la palabra del diputado nacional Sergio Silioto Son nueve.